comentar sobre esta problemática de la propuesta del gobierno provincial sobre, sobre la autovía, Ajá. digamos, la autovía de montaña. ¿Qué ha estamos, pasado? Vamos, eso es lo que vamos a averiguar. ¿Qué pasó? Bueno, vamos estamos en comunicación con Cecilia, una vecina de, de San Roque. A ver, Cecilia, nos escuchás. Te habla acá Leandro y Negro Incola, acá en Radio Panamericana. Sí, buen día. ¿Cómo les va? Eh, sí, sí, los escucho muy bien. Bueno, Cecilia, eh, por lo que tenemos entendido, los vecinos de San Roque tuvieron una reunión con la con la jefa comunal, digamos. Nos gustaría saber por qué y qué fue lo que pasó. En realidad no no tuvimos una reunión. El día miércoles 11 presentamos una nota ante la noticia de que había firmado la factibilidad del suelo, eh, lo cual ella el 10 de marzo nos promete que a todos los vecinos que nos habíamos presentado en una reunión con ella, eh, que no iba a firmar hasta no tener eh, el estudio de impacto ambiental, hasta no tener el proyecto y, y hasta que no suceda la audiencia pública, que ella no iba a firmar ese ese permiso, que es la factibilidad de uso del suelo, que... Este, Y nos garantizaba eso en cuanto a, a que para que se cumplieran todos los procedimientos que hacen falta para para habilitar una obra como esta, ¿no? Y y, el, y no sé en qué momento eh, sí firmó la factibilidad, lo cual permitió que se terminara de, de definir este este documento de la Estudio de Impacto Ambiental y ser presentado en la Secretaría de Ambiente. A ver, Cecilia, en qué eh, en qué día, ¿en qué día la, la jefa comunal les prometió que no iba a firmar el, el la factibilidad social? El 10 social? de marzo. El 10 de el marzo. 10 de marzo. Uh -huh. Y hasta ese entonces hemos estado entregando notas de pedido de informe, de cómo van las cosas, lo cual no hemos tenido respuestas y nos enteramos por otros miembros de, de otras asambleas que han iba a preguntar a Secretaría de Ambiente sobre el estudio de impacto ambiental que eh, todos los eh, intendentes y la jefa comunal habían firmado nuevamente eh, el, eh, el de permiso se... del sí. uso del suelo eh, lo cual eh, se había posibilitado en la entrega del, del estudio de impacto ambiental a la Secretaría de Ambiente ¿Pero cuándo Esto se enteraron fue, de eso? Se enteraron? Eso fue en la semana pasada, el lunes en la semana pasada, o sea el lunes creo que era eh, el lunes fue ¿no? 9 nueve, el lunes el, 9 y de marzo de fue abril. martes sábado ah no, ah, no perdón, sábado perdón. Ajá. sábado, o sea, a casi un mes, eh, casi un mes después de su promesa eh, eh, nos enteramos de que sí firmó entonces uh -huh. con mucha urgencia eh, para confirmar esto que que era de palabra, digamos, por miembros de otras asambleas, eh, hicimos una nota, la cual se presentó el miércoles, 11, y junto con un, un grupo de vecinos que firmaron la nota, pidiendo eh, la explicación, o sea, la respuesta de si por sí o por no, de si había firmado o no, y una reunión para el sábado 14. Uh -huh. Lo cual... Eh, el sábado 14 nos reunimos en la comuna que estaba abierta uh -huh. y, y no encontramos ninguna respuesta o sea el, la, la persona que estaba atendiendo el público no tenía ninguna respuesta la jefa comunal no estaba lo cual eh, bueno se, se siguió una pequeña reunión en a, a las afueras de, de la, de la del, del edificio comunal este y los vecinos los 15 vecinos que estábamos decidimos Eh, llegarnos hasta el domicilio de la jefa comunal para simplemente preguntarle si era cierto que se había firmado la factibilidad de uso del suelo en forma pacífica, o sea, simplemente en, ante la urgencia, que es eso de, de que todo va avanzando y nos vamos enterando así por rumores y por cuestiones de, de, de palabras de boca en boca y no por los medios oficiales como deberían garantizar ellos, uh -huh. Mediante lo que dice la ley, ¿no? De ambiente que, que, bueno, todos estos documentos y estos proyectos deben ser hacerse público para garantizar la participación de todos los ciudadanos. Uh -huh. Entonces, y aparte sabiendo la realidad de San Roque en cuanto a que... Ya hay una primera parte en ejecución, ya hay vecinos afectados en todo, en todo, de todo tipo, o sea, eh, la obra les pasa por el, por el patio de sus casas, no saben si van a ser expropiados o no, al día de la fecha ninguno ha sido notificado de expropiación y sin embargo la obra la tienen encima. Entonces, ante toda esa irregularidad y la realidad que se vive en San Roque y, y el miedo de los vecinos y, y la, los interrogantes mismos que tenemos porque nadie nos informa, eh, se decidió llegar al domicilio de la jefa comunal y preguntarle lo cual ella accedió a atendernos y, y ante la pregunta nos confirma de que sí, que lo había firmado, eh, había firmado la factibilidad, este lo cual generó una indignación por parte de los vecinos y, y una y un reclamo de que ella había hecho una promesa de que no le iba a firmar hasta que no estuviera todo en, en regla, digámoslo así. Y, y ella terminó diciendo, bueno, este eh, si sí la firmé y cualquier queja vayan a la Secretaría de Ambiente y lo otro que no le preguntaron le pregunto fue si tenía el estudio de impacto ambiental y eh, en la comuna si tenía el proyecto, lo cual él confirmó que sí, que lo tiene, pero que no lo iba a dar a conocer, este y que lo que necesitáramos fuera fuéramos a la Secretaría de Ambiente a hacer el reclamo. Lo cual nos pareció una irregularidad por parte de esa porque an, al tener en su poder esos documentos debería hacerlo público. Así que urgentemente los vecinos a ser nos volvimos a reunir y eh, elaboramos una nueva nota exigiéndole en eh, la visibilización de ese de ese documento la que lo ponga a consideración de la gente eh, y bueno para, para poder conocer la, la traza actual y, y la que la que proyectan ellos y, y bueno y cómo va a ser este proyecto que no sabemos quiénes van a ser afectados, cómo, y ya sabemos todo lo que se está hablando en las distintas asambleas, en la charla de los otros días en, en Casa Grande, este, el, la, todo la, los pro los, todos los pros y todos los contras, mejor dicho, no, no tantos pro que tiene esta obra en cuanto a que se estima que va a pasar por el yacimiento de Rodolfo, de Uranio, este afecta las cuencas, afecta, afecta el 70% del bosque nativo, o sea... Eh, hay hay gente que, que va a ser afectada directamente en cuanto a expropiación y aún no lo sabe, entonces todas esas eh, interrogantes que se tienen eh, necesitamos que se nos dé respuesta y bueno, y se nos está negando la información por eso es que eh, se han hecho esta, estas cuestiones así de entrega de nota y ya lo último el, el, el ir hasta su domicilio para pedir la información Cecil, Cecilia, eh, la, se... sí, no, la, jefa, la jefa comunal, pero ¿explicó este si si recibió algún asesoramiento técnico que le explicara el estudio de impacto ambiental? No, no no, o... no, no, no nos quiso... Eh, una vez que nos confirmó lo de la factibilidad y se dio como una malestar entre los vecinos que preguntaron... Primero que le reclamaron que ella había hecho una promesa. Cuando se le hizo ese reclamo, ella... Eh, se puso muy negativa y, y, uh -huh. y en, un, con un en, cierto enojo y, y nos dijo que no nos iba a contestar más nada que que no iba a hacer eh, no iba a mostrar nada que no, como, bueno, negándose a todo y que cualquier reclamo que tuviéramos que hacer que fuéramos a Secretaría de Ambiente este así que ahí se retiró se, ella volvió a su casa y... y Y no pudimos hablar más con ella, entonces por eso hicimos ese pedido a las 10 de la mañana se presentó la nota y bueno, este obviamente no no no la pudimos encontrar en la en la en la comuna, así que se dejó nomás la nota en la cual se le hace un pedido urgente de poder ver ese ese documento. Obviamente nosotros nos organizaríamos para ir con un técnico porque sabemos que esos documentos Eh, tiene mucho lenguaje técnico que son muchas hojas para analizar y, y un vecino común no lo, no lo podría un vecino como nosotros no lo podría interpretar ¿no? uh -huh. pero bueno en la visión nuestra lo que sí queríamos saber era cómo la, la traza oficial que ha habido tantos rumores eh, ayer se hablaba de, de que iban a, a, a correr la traza mucho más arriba bueno hay muchos rumores. Pero nada cierto, así, oficial, digamos, de, de, de los documentos que se están presentando. Uh -huh. Bueno, Cecilia, eh, querés darnos alguna algún pantallazo actual sobre cómo cómo es la situación ahora en San Roque con respecto a las obras de la autovía, alguna apreciación para actualizarnos un poco, cómo están las obras, algo referido y, a eso. Y, este Las obras continúan, siguen trabajando las máquinas las 24 horas, los vecinos de Perla del Lago son los más afectados, es la zona que más se ha, ha hecho una, la modificación total del paisaje y la destrucción de las sierras para poder lograr esos esa autovía de, de, de cuatro carriles, en la cual va con un desnivel, así que prácticamente de sierra no ha quedado mucho. Eh, todo lo que se decía en la licencia ambiental este prácticamente no se ha cumplido, los árboles han sido arrasados en un total, en, en su totalidad, este eh, no se ve ningún todavía eh, conducto para el agua, ni nada de lo que se decía en la licencia y en el estudio impacto ambiental, por lo tanto, las últimas lluvias que hubo hace unos meses eh, produjeron daño en las casas más cercanas de las del de la obra este los vecinos eh, eh, no no descansan bien tienen las 24 horas las máquinas y las explosiones y las excavaciones eh, con todo el ruido que eso significa y bueno y, y se ha tratado de, de hacer alguna denuncia pero la policía dice que no no les corresponde entonces estamos en una situación así de que Nadie da respuesta, nadie nadie responde nada, este los vecinos son 100% afectados. No se conoce todavía quiénes van a ser los expropiados, no se conoce ningún caso ya que se haya expropiado, todos están en lo mismo, se han juntado a los vecinos eh, a ver los más los más cercanos, eh, a ver quién tenía alguna información y todos están en la misma, digamos, o en sea, no no han recibido una notificación por parte del gobierno ni de la empresa ni de nada siempre ha sido en este último este tiempo un avasallamiento de, de la propiedad privada en el cual los obres eh, han entrado a las casas a los paches de las casas han marcado los terrenos han puesto alambrado sin ningún permiso sin hablar previamente con los vecinos este en su momento también eh, Ese, esa al principio de la obra que ha sido eh, realmente a, a toda máquina y, y, y sin aí mucho la, toda la, la, digamos lo que tenían enfrente han roto también el, el tanque de agua con el que se abastece eh, ese barrio, fueron unos cuantos días sin agua. Este, hasta que se pudo solucionar, obviamente la empresa no se hizo cargo de eso, se hizo cargo la comuna en el tiempo que ellos manejan, así que Perla del Lago estuvo un buen tiempo sin agua, sabemos que el agua de, de San Roque sale de las sierras, de las vertientes y de pozo de ningún río, así que todo lo que va afectando directamente a las vertientes y a la zona de, de lo que son los pozos, eh, hace que el pueblo se quede sin agua bueno estamos sufriendo varias varias consecuencias de toda esta gran obra no y bueno este nadie nos da respuesta y seguimos en la lucha seguimos reuniéndonos seguimos presentando notas seguimos en las acciones junto con todas las asambleas de la región y también algunas acciones más locales eh, y espera a la espera de que de que se nos ha escucha Cecilia, muchas gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a usted. Muy bien, ahí hemos escuchado a Cecilia, vecina de San Roque, actualizándonos la situación de la comuna frente a esta a este proyecto de la, de la autovía de montaña.